Muy buen día Pablo y buen día a toda la audiencia. Eh, Marcela, sos la primera mujer en que secretaria general de la CGT Regional Centro Sur acá en la provincia? Sí. Sí, en esta oportunidad sí estoy en realidad ocupando el cargo por una solicitud de licencia del secretario general, el secretario general de gráficos Aníbal Smi. Ah, mira, bien, bueno, ¿y cómo lo tomaste esto? No, muy bien, muy bien, porque conté con el apoyo de todos los los compañeros de los distintos gremios que conformamos la CGT, mm. y bueno, y es un trabajo que se hace en conjunto para estar las puertas como estuvieron, siempre abiertas para cualquier inquietud, para, para cualquier gremio, para cualquier conflicto, y sobre todo para eh, coordinar y poner en común todas eh, propuestas e ideas para con, conquistar más derechos. Bien, Marcela, no, claro Mar Marcela estamos bueno en el 8M eh, y la CGT, bueno, con los gremios, eh, ha organizado unas actividades que ya comenzaron eh, a principios de esta semana. A ver, contanos eh, qué estuvieron haciendo y qué van a hacer. Mira, en el día de hoy nos concentramos todas las mujeres sindicalistas eh, de CGT, que fuimos quienes convocamos e invitamos a las demás organizaciones que, que gentilmente nos acompañaron y entendemos todas nosotras que es una lucha en conjunto, es una cuestión de estar unidas para poder eh, avanzar en, en los reclamos y en la conquista de derechos. Eh, salimos ayer, en la, nos concentramos en la legislatura, caminamos por la calle Corrientes, Yrigoyen, hasta Pellegrini y retomamos hacia la Casa de Gobierno por la avenida San Martín. Eh, nos concentramos un grupo eh, más o menos importante de mujeres que donde estuvimos los gremios representados y hoy por la tarde acompañaremos a las otras organizaciones a el acto central que todos los 8 de marzo se lleva adelante. Por eso la CGT quiso hacer una caminata previa al día como para eh, demostrar que todas las organizaciones tenemos pensadas actividades y que tenemos que apoyarnos mutuamente para no superponer en demostración. Marcela, ¿por qué eligieron la legislatura eh, como punto de encuentro? Eh, bueno, surgió por eh, la las cúpulas del grupo de mujeres de APEL de, de las legislaturas, las mujeres de legislaturas, entonces ellas dijeron, que sea significativo estar en el CAP. Marcela, ¿no? Marcela, ¿me escuchas? ¿Sí? Eh, ¿sí? vamos a cortar la comunicación y la retomamos porque bueno, hay mucho ruido en la línea y bueno, habitualmente no suele suceder eso. Eh, es una bueno, facha. No. Eh, ya te llamamos, ¿eh? Eh, bueno, estábamos charlando con Marcela Urbana hasta que aparecieron esos ruidos eh, la Secretaria General de la CGT y a, además es titular del Sindicato de Docentes eh, Privados aquí en la provincia de La Pampa SADOP, eh, la CGT ha venido organizando eh, una serie de actividades en la previa al 8M nos estaba contando esta movilización que hicieron eh, ayer a la tarde eh, en la legislatura bueno y, y estuvieron por las calles de la ciudad de Santa Rosa y anunció que hoy a las 18 también van a participar del acto Eh, de todas las organizaciones feministas de la provincia que se concentran en la Plaza San Martín. Eh, ahí retomamos, Marcela, ¿me escuchás? Sí, sí. Bien, ahí se, ahí se escucha bien. Eh, me estabas diciendo lo de la legislatura, eh, ¿por qué eligieron eso? y Porque eh, fue simbólico que las chicas de apel que mm. trabajan en la legislatura, que están todas ahí, bueno, pusimos como punto de encuentro... En, ese, en la plaza de estacionamiento y salimos desde ese lugar. Mm. Y finalizamos como hacemos en cada caminata de cualquier reclamo y todo frente a la Casa de, de Gobierno, ¿no? Bien. Eh, ¿Están por presentar un proyecto? Sí. también eh, eh, contanos, La idea ¿no? era entregarlo ayer en mano a la tarde, pero el señor gobernador no se encontraba en la Casa de Gobierno por distintas actividades que está eh, cumpliendo y llevando adelante. Y nos invitó para que hoy a las 10 de la mañana en el Salón de Vialidad nos hagamos presente en unas actividades que está organizadas por el gobierno y sea el momento para presentar nuestro proyecto. Bien, ¿en qué consiste el proyecto? Bueno, el, el proyecto consiste en el reconocimiento a la mujer trabajadora. Así como hace años y años que está el monumento del hombre trabajador frente a las puertas de la municipalidad en la Avenida San Martín, Bueno, nosotros proponemos un concurso con artistas pampeanos para que este, puedan erigir un monumento a la mujer trabajadora y sea colocado a la par o y en la misma zona donde está el monumento al trabajador. Claro. Eh, Marcela, has visto los números que se han difundido bueno desde ayer y antes de ayer, incluso bueno, esta semana, con el tema de la brecha salarial eh, de género que hay en la provincia de La Pampa, eh, ¿qué, ¿qué mirada tenés sobre esos números? Y sí, nosotros ayer eh, hicimos mención a eso, si bien eh, es eh, importante reconocer que nuestra provincia es la primera en que tiene eh, mayor cantidad de puestos laborales para mujeres y que la brecha salarial se ha reducido un 20% entre hombres y mujeres, a nosotros eso no nos alcanza. Nosotros queremos buscar la igualdad, queremos buscar más puestos de trabajo para las mujeres, sobre todo en el sector privado, que sea equitativo, que los puestos sean ganados de forma legítima para todos y que sea reconocido tanto para el hombre como para la mujer en igualdad condiciones. Sí. Así que eh, el reclamo va a seguir siendo eh, nuestra meta de, de, de difundirlo y que lograr la igualdad, la, la equidad y que seamos eh, pares, pares, iguales para el mismo trabajo, el mismo salario. Eh, Marcela, muchísimas gracias por estos minutos con Radio carmen No sé si quedó algo. No. No, eh, bueno, durante el mes de marzo nosotros sí. seguimos teniendo más actividades, por ejemplo, este sábado a las 9 y media en el San Esterica, hay una clase de lloro gratuita para todas las mujeres. Después, durante la semana próxima, eh, nos va a visitar Mayadaer, que ya les vamos a comentar, eh, los vamos a invitar. Es la diputada nacional que viene a hablar para sobre el poder y el rol de la mujer en la política y en la política sindical. Y, este bueno, ya a partir del 15 vamos a poner en funcionamiento desde el área de capacitación y cultura de la CGT una serie de formaciones, eh, de capacitaciones para todos los afiliados de los distintos gremios eh, que quieran realizar. Bueno, bueno que tengas buen día, Marcela, gracias. Bueno, muchísimas gracias y saludos a todas las mujeres y que este día sea muy significativo de lucha y de reconocimiento. Bien. Hasta luego.